Esta teléfono en Vestaldeán, Radio Vallecaseco, aquí debat daukagu Susana da Arracha Aldeán, buenas tardes, Susana. Sí, sí, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estamos contigo con, eh, con una, una compañera de Radio Vallecas para hablar de, del Día de la Radio Feminista que organizáis el 21 de, de octubre. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste y de dónde viene esta, esta iniciativa? Pues sí, mira, el 21 de octubre ya empezamos a celebrarlo desde el año pasado con unas compañeras de Radio Orange en Viena y otras eh, compañeras de Radio Dragland en Friburgo, en Alemania. Y, y tres radios de aquí, tres radios comunitarias de Madrid, eh, Radio Vallecas, Desencadena Ucera y Radio Enlace. Eh, todas hacemos programas feministas en nuestras propias radios Y nos reunimos para hacer una, pues una exposición de la historia de las mujeres en nuestras propias radios. Entonces, bueno, se nos ocurrió que el 21 de octubre podría ser el día en que celebremos ese día de hacer radio entre nosotras y, para por supuesto, para un público amplio, ¿no? Porque eh, feminista no significa que solo tratamos los temas de mujeres, sino al contrario, ¿no? Es una visión del mundo desde un punto de vista más amplio, incluyendo a cómo nos afectan los problemas a hombres y a mujeres. O sea que, en cierta forma, Abby se instaurado ese día en el calendario, pues no sé si, si de todas las radios, pero por lo menos de unas cuantas radios comunitarias o libres. Sí, es la idea, es la idea de ir sumando cada año y, y irlo haciendo nuestro, ¿no? Y nuestra hacia hacia las radios con las que normalmente trabajamos, con las que cooperamos, con las que intercambiamos audios todos los todos los días, ¿no? Y bueno, pues un poco es irnos contagiando de esa de esa posibilidad de que algún día muchísimas radios se dediquen un día a, a contenidos ¿no? a contenidos de eh, amplios hablando de, de cómo nos afectan los problemas y también las, las, las estas pequeñas luchas que llevamos las mujeres y los hombres pues intentando construir un mundo distinto un, un mundo más inclusivo para todos y para todas en igualdad ¿no? y cómo vais a celebrar este día en radio vallecas y en todas esas radios que, que os acompañan en esta iniciativa? Bueno, mira, vamos a comenzar a las 00 horas del día 21, <ríe> eh, precediendo, eh, bueno, nos van, a, nos van a dar paso unos compañeros y compañeras que tienen un programa que se llama Sonia Independiente aquí en Radio Vallecas, y que ellos están de 11 a 12, y unos minutitos antes nos darán paso y nosotras... El, a las cero hora comenzamos, comenzamos un poco diciendo y dando la bienvenida a todo el mundo y explicando un poco la idea de, de ese día en la radio. Luego a las doce y media sí que empezamos con una serie de programas eh, que hemos recopilado de, de otras compañeras y, de, y de, bueno, de compañeras con las que intercambiamos audios normalmente con las que eh, colaboramos y a eso hasta las once de la mañana. A las 11 de la mañana entramos en directo, varias horas, y así vamos a intercalar entre eh, otras producciones grabadas. Hemos pedido audios, nos han mandado compañeras, han hecho producciones para ese día en especial. Eh, gen, eh, compañeras de Nicaragua ya nos han mandado, compañeras aquí también del barrio de Vallecas nos han enviado. Eh, van a participar las compañeras de Córdoba, Argentina, del Centro de Comunicación de Género con las que tenemos compartimos un proyecto. Y, y bueno, y así vamos intercalando eh, radio en directo y producciones eh, realizadas por estas compañeras con la idea de compartir ese espacio, ¿no? Y bueno, vamos a también a hacer un contacto con la marcha de hombres contra la violencia de género que se, lleva, que se llevará a cabo este viernes en Sevilla. Ya tenemos a compañeros que van a ir y que van a estar ahí reportándonos un poco eh, su, su idea y la idea de esa marcha. Eh, vamos a intentar también contactar con algunas compañeras de Octubre Trans que van a estar también haciendo actividades en fin un poquito así variado no vamos por supuesto también a poner música de, de mujeres y bueno en fin un poquito un poquito de todo vamos a combinar esa radio en directo con producciones que nos mandan y que y, y bueno y también que compartimos con otras compañeras eh, de otras radios también aquí del estado de españa uh -huh. Bueno, pues entonces para, para el que esté o la que esté interesada en, en escucharos, eh, pues eh, que sepa que po, a través de Internet, aquí no llegan las ondas de, de Radio Vallecas, pero a través de Internet os va Exacto, a poder escuchar. Perfecto. Y pues igual eh, decir cuál es vuestra página web puede ser interesante pa, para aquellas personas que estén interesadas. Claro, ahí lo, lo bueno de Internet es que ya no pueden escuchar en cualquier sitio, pero desde Vallecas pueden escucharnos a través de 3 ww con k y también a través de 3w.red nosotras en el mundo.org, que es esta página que compartimos con otras compañeras de Latinoamérica y que es también eh, una radio en línea, ¿no? De una radio feminista con la que, que hemos construido entre todas, ¿no? Porque ese lleva una programación también de muchos programas de otras compañeras de América Latina. Así que a través de esas dos web, pues, usuariovallecas.org y rednosotrasenelmundo.org. Ahí vamos a estar 24 horas, el día 21 Y durante 24 horas no, pero durante algunas horas del día desde las ondas de Ancheterratia se podrá escuchar también todo lo que vais realizando, así que estaremos muy al tanto de, de este día del 21 de octubre. Y nada, Susana, pues muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias y les vamos a mandar saludos también por ahí de <ríe> cuando se conecten. Vale, pues mire, es que hasta otra vez. A <risa>